Hola, hola, damos comienzo al programa 499 de La Otra Oreja. Sí, casi, casi 11 años. Eh, ¿cómo ¿De qué se trata este programa, Lara? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bueno, así estamos. Eh, nuestro mail, otro oreja, gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y en ese Facebook no, no hinchamos mucho. Solamente anunciamos el programa antes de empezar.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 să râmă pia, nu știu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 De todas las cosas yo he muchacho, mes entre asombros el cigarrillo la fe en mis sueños y l'esperança sad amor como olvidarte en esta queja Ca de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa Desavionos si y suicidas Yo aprendí filosofía Dados, timba Y la poesía cruel a pensar más en mí me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que calientan mis horas josé el de la quimera marcial que aun Y espera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 El mundo le falta un tornillo. Por la otra hija.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 de su pura culpa. el sol es el poncho del pobre que pasa rumiando rebeldes blasfemias y ruegos pues tiene una horrible tragedia en su casa tragedia de días sin pan y sin fuego nosotros gorriones de lámpago sano su amistad sincera en línea de farra ¿qué importa el camino si adentro llevamos el alma armoniosa de veinte Guitarra?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 Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia fija lo va a condenar, así sumiso trazumiso cabrón y amargo, la luz de la aurora El lo va a saltar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia de la pena. Da Por haber robado un cacho de paz. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas ni dulces, ni chichos, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de paz. La abuela se queja de dolor, doliente, reprocha y propia sombrí. También su mujer, es cuarta y fredana, en una mirada, toda la tragedia le hará entender. Trabajar a donde extender la mano. Recibir la frente de un perdón hermano, el que es muerte y tiene valor y en Se durmieron todos, ha hecho la barrita, si Jesús no ayuda, que ayude Satan, un vidrio, unos gritos, auxilios un sillos, un hombre que só y un cacho de paz. Estás escuchando desde la otra oreja. Ahora seguimos.